Hola a todos, bienvenido a entrevistando a cuatro personas sobre los estereotipos. Yo soy Maite, junto a mí está mi compañera Dayana, y en este espacio vamos a hablar de temas que a veces pasan desapercibidos, pero que todos vivimos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, los estereotipos. ¿Alguna vez te han juzgado sin conocerte? ¿Te han encasillado por cómo luces, hablas o piensas? Pues quédate, porque hoy vamos a hablar y escuchar experiencias reales y reflexionar sobre cómo nos afectan los estereotipos en el día a día. Vamos a dar una pequeña información de lo que son los estereotipos. Los estereotipos son ideas o creencias simplificadas y generalizadas sobre un grupo de personas suelen basarse en características como género, raza, edad, religión u ocupación y no siempre reflejan la realidad pueden llevar a perjuicios y discriminaciones Hola, mi nombre es Dayana y el de mi compañera es Maite estamos haciendo unas entrevistas queríamos hacerte unas preguntas eh, si te animas Eh, ¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga por tu apariencia, género, edad, raza o forma de hablar? Sí, a veces mi forma de hablar. Muchas veces digo las palabras mal y soy motivo de burlas por otras personas. Siguiente pregunta. ¿Te han tratado de cierta manera solo por pertenecer a un grupo...? Por ejemplo, ¿por tu nacionalidad, religión y forma de vestir? Sí, muchas veces por la religión. Como no soy de la misma religión que otras personas, sí. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Has notado que te han asignado ciertos roles o expectativas solo por ser hombre, mujer u otro? Sí, muchas veces por por ser hombre me mandan a, a trabajar en motivo de fuerza y... Que ciertas mujeres no pueden hacer Bueno, la siguiente pregunta ¿Te han hecho comentarios o bromas basadas en, pre en prejuicios o estereotipos? Sí, muchas veces para por cuando camino Muchas veces camino mal y, y soy motivo de, de una para otro Que realmente te hace sentir mal Bueno, la siguiente pregunta ¿Alguna vez has tenido que demostrar más de lo normal? ¿Que eres capaz por un estereotipo que otros tenían sobre ti? Sí, muchas veces eh, al querer terminar la escuela nunca lo terminé al ser grande. Ahora que quiero terminarlo eh, eh, trato de superarme, tratando de demostrar Bueno, ¿te animarías a hacer cinco preguntas más eh, para profundizar unos temas más? ¿Te gustaría o no? Eh, sí. Bueno. ¿Cómo te hizo sentir esa situación? Y me hizo sentir muy discriminado. ¿Y cómo reaccionaste o cómo te hubiera gustado reaccionar? No, solamente los ignoré. ¿Crees que estos estereotipos te han afectado en tu vida personal, académica o laboral? Sí, sí. Eh, sí me ha afectado bastante, pero se trata de super... ¿Has notado que tú mismo alguna vez juzgaste a alguien por un estereotipo? Eh, sí, inconscientemente. ¿Qué crees que se puede hacer para reducir los estereotipos en la sociedad? Eh, tratar de ser mejor persona. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo eh, para hacer estas preguntas. Que tengas un lindo día. Igualmente. ¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga por tu apariencia, género, edad, raza o por tu forma de hablar? Eh, rara vez, antes, no ahora. Bien. ¿Te, ha, ¿Te han tratado de cierta manera solo por pertenecer a un grupo, por ejemplo, nacionalidad o alguna religión? No, no. ¿No? ¿Han notado que te han asignado ciertos roles o expectativas solo por ser hombre o mujer o...? cualquier otra vez sí, algunas veces puede ser. ¿te han hecho comentarios o bromas basadas por perjuicios o estereotipos? Eh, no recuerdo pero no, creo que no ¿alguna vez has tenido que demostrar más de lo normal que eres capaz por un estereotipo o otros tenían sobre ti? sí, sí, muchas veces Bueno, mira, Vanessa, ¿te harías dispuesta a responder cinco preguntas más? Sí, sí. ¿Cómo te has sentido en esta situación? Eh, un poco incómoda y a la vez eh, nerviosa. ¿Cómo reaccionaste o cómo te hubiera gustado reaccionar en ese momento? Eh, reaccioné de una forma tranquila, ya que me como que me adapto a las circunstancias de la sociedad hoy en día. Bien. ¿Crees que estos estereotipos te han afectado en tu vida personal, laboral y académica? Eh, en lo personal sí, porque como que por ahí me me entró un poco de miedo con respecto a salir a la calle y todas esas cosas. Bien. ¿Has notado que tú mismo misma ¿Alguna vez juzgaste a alguien por un estereotipo? No, no, no, nunca he juzgado a nadie crees que se, ¿Qué crees que se puede hacer en la sociedad para mejorar los estereotipos? Eh, se tiene que tener un poco de más de, cono, de conocimiento, creo, con respecto a, a la sexualidad, al estereotipos en general Eh, como un poco más de, de conocimientos ser más realista a lo, a lo que estamos viviendo todas y todos bien eh, por último vanessa bueno esa es una pregunta más interna no eh, nos podrías explicar cuál sería tu sexo bien eh, si soy una mujer transgénero eh, ya a partir de los 16 años empecé con mis cambios hormonales, a los 20, 22 empecé con mis cambios estéticos, con cirugías estéticas y ya a los 30 ya tuve mi cambio eh, de identidad, es decir, mi documento ya con mi nombre y mi nombre eh, femenino. ¿y te sientes cómoda con eso? Súper cómoda, súper feliz Y siento como que ya estoy realizada como mujer o como transgénero Bueno, muchísimas gracias Vanessa por responder Y esperamos que tengas un lindo día Bueno, gracias y guardar a ustedes En un mundo tan diverso, los estereotipos nos limitan Hoy dimos un paso más a para cuestionarlos, aprender y mirar más allá de la superficie. Gracias por escucharnos y ser parte del cambio. Te invitamos a compartir y seguir el podcast.